Vamos a ver si esta gente se sabe el grito de la tribu, dice Ey yo. Hey, yo No me dejen beber, que la cago La mujer dice que estoy malos tragos Pambele, pambele Pambele, pambele No me dejen beber, que la cago La mujer dice que estoy malos tragos Pambele, pambele Pambele, pambele hey, hey. Peligro, carga cesar mi escuela, llorar hasta sanar, reír hasta que duela, siempre de gorra, hasta para un matrimonio, el colmo que hacías mierda y no sirvas ni de abono, yo el loma, lo más parecido a un skate park, el truco es te van a aprender a caer, papá. Vuelto cuánto tiempo tengo pa' matar las dudas, la vida es dura, envuelta en hojas se madura, tiempo pa' matar o tiempo fuera, el tiempo muerto no le entierran ni lo lloran, Los manos de piedra durante ante fractura. Mi rap puede facturar sin dejar de estar a la altura La anestesia sigue de local, dame dos cervezas en una copa internacional ¿Qué tal Spankers, imitadores? Copian tanto que hasta copian mis errores Hoy me encomiendo a San Tropez Si alguien me cae mal se lo haré saber Rezar Pambelé, diga Nigga, dije no creo en tu dios Pero si en mi madre cuando me dice Yo no los vicios hispanohatos Mi viejo ha bebido toda su vida Y siempre niega estar borracho Muchacho, no lo tomes todo a pecho Dios le ayuda al que madruga y yo qué? Solo trasnocho, en el reino de los suelos Los gatos tienen siete vidas pero Todos los perros van al cielo Podrás sacar a este negro del barrio Jamás podrás sacar el barrio de este negro Los míos nunca se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 Sobra calle y me falta playa, como el bibliotecario te mando a callar. Las abuelas saben cuándo va a llover, los pájaros cuando vas a campar. Tú solo tienes internet, redes llenas de selfies, las mías llenas de conciertos para delinquir feliz. Salven a los haters, su publicidad gratis. En tu cabeza somos trending, topic, que sabor te da el saber, tengo un lápiz que siempre dispara cuando un pato requiere poder. El fierro pa comprar las balas. A su meme tiene fama. quítale el internet y serán como un chismoso sin ventanas. Mis letras valen lo que pesan. Si no conoces, senda, cualquiera. Le rezas. No me digas negrito ni colega. La leyenda del primero que pega.